10 de la mañana, 39 minutos. y Uno de los temas del día tiene que ver, por supuesto, con lo que ha ocurrido en la madrugada del domingo, cuando los tres condenados a prisión perpetua desde 2008 por el triple crimen de General Rodríguez se fugaron del penal de máxima seguridad de General Alvear. Hablamos de Víctor Esquilacci, de los hermanos Cristian y Martín Lanata. Este último, Martín Lanata, había denunciado, recuerden, en un programa de televisión una presunta vinculación del ex jefe de gabinete Aníbal Fernández con el tráfico de efedrina y con ser el autor intelectual del triple crimen, que terminó con la vida de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Vina. Ante la fuga de estos tres presos, la gobernadora María Eugenia Vidal decidió remover a la cúpula del servicio penitenciario bonaerense, ordenó una investigación interna y ofreció una recompensa de 2 millones de pesos a cambio de obtener información de los prófugos. Ayer Vidal ofreció una conferencia de prensa y dijo que la fuga se hizo con complicidad de una parte del servicio penitenciario y también anunció que va a intervenir el penal y que se llevarán adelante denuncias penales y no solo sumar administrativos para quienes se consideren responsables. Ya estamos en comunicación con Roberto Cipriano. Él es miembro de la Comisión Provincial por la Memoria y coordinador del área de violencia en contexto de encierro de la Procubín en el Ministerio Público Fiscal de la Nación. Roberto, buenos días. Diego te saluda. Buen día, Diego. ¿Cómo te va? Muy bien, en, Roberto. En principio, la formalidad de aclarar que, que no... No estoy más en, en Procubín, nada más que para dejarlo aclarado, pero sí, por supuesto, integro la comisión por la memoria. Bien. Preguntarte, Roberto, si ¿sí es posible fugarse de un penal de máxima seguridad sin la complicidad de la policía. No, no, no es posible. Y menos en ese penal de Aldear, eh, por la disposición que tiene, por la construcción, por los espacios. No, es imposible. De no haber habido complicidad penitenciaria, esas fugas no podrían haberse producido. ¿Y cómo se puede leer este hecho en el contexto político en el cual ocurre? Bueno, es complejo, yo creo que, que como en todo cambio se, se producen reacomodamientos, hay una interna siempre muy, muy fuerte dentro de la propia institución penitenciaria que tiene que ver con el control de los negocios eh, que la fuerza mantiene desde hace años y que, y que obviamente venimos denunciando. Yo creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con eso y con la... Con la... Obviamente con los delitos por los que están detenidos estas personas, la relación con el narcotráfico, la, la gran cantidad de dinero que circula en este tipo de hechos. Es decir, me parece que son cuestiones muy complejas, difíciles de desentramar, de ¿no? Este, pero bueno, lo que para nosotros sí, y esto es lo que eh, estamos señalando, para nosotros lo que no se ve justamente en las políticas que, que está implementando la gobernadora es un cambio pues es eh, una, iniciativas diferentes a las que se venían teniendo en la provincia de Buenos Aires en estos temas. Es decir, tanto Rucauf, como Solá, como Scioli, cuando asumieron, a poco de asumir, dictaron la emergencia penitenciaria, con los mismos argumentos que hoy utiliza Vidal, diciendo que existía una corrupción estructural, diciendo que había que reorganizar la institución, diciendo que... este Había que terminar con las mafias y todos estos discursos que fueron que, que era necesario construir este, más cupos carcelares, más cárceles. Este. Es decir, había una situación estructural de vulneración de derechos, una situación que se prolonga en el tiempo y lo que terminan haciendo los gobiernos es exactamente lo mismo siempre, ¿no es cierto? Es decretar las emergencias penitenciarias que tiene que ver esto con la posibilidad de eludir los controles eh, constitucionales, legales que prevé la normativa de la provincia de Buenos Aires para las licitaciones, las contrataciones y demás. Es decir, las emergencias terminan siendo mecanismos que habilitan negocios formidables que en definitiva no cambian estructuralmente nada. Y la prueba de que no va a cambiar nada es que vuelve a designar Vidal al Frente del Servicio Penitenciario, bueno, en ese Fernando Díaz, que ya fue jefe de servicio durante la gestión de solar y durante la gestión de Scioli. Este, obviamente, reiteradamente denunciado por la Comisión y otros organismos por eh, la crisis que en la que salió en marcha el Servicio Penitenciario bonaerense durante su gestión, entonces digo, son las mismas medidas que las gestiones anteriores, nombra a los mismos funcionarios, es decir, yo creo que no hay posibilidad de transformación alguna a partir de esto que se está planteando. Roberto, de Fernando Díaz era el jefe del Servicio Penitenciario cuando fue la masacre de Magdalena, ¿verdad? Exactamente. exactamente. ¿Y qué fue la masacre de Magdalena para quienes no lo conocen? Y fue eh, en, en la unidad 28 de, de Magdalena, 33 personas fueron encerradas por los agentes penitenciarios en un pabellón para en un pabellón en llamas no es cierto provocándoles la muerte eh, cuando quisieron los otros detenidos rescatar a sus compañeros los matafuegos no estaban cargados las bombas que tenían que proveer agua ese pabellón no funcionaron digamos por cuestiones administrativas el pabellón ese estaba habilitado para alojar personas sin, eh, no estaba habilitado para alojar personas y sin embargo alojaba 58 personas que estaban hacinadas en un lugar de 10 por 30 en pabellón colectivo, ¿no? con, con tres baños, es decir, una situación realmente eh, gravísima de, de las condiciones de detención que se padecían, y, y bueno, y terminó en eso, ¿no? de esos 33 pibes que murieron promedio de edad, eh, cerca de los 22 años, el 80% estaba en prisión preventiva, es decir, no había sido declarado culpable el delito que se le imputaba, es decir, fue una expresión... Eh, máxima extrema de, de la crisis penitenciaria. Por la cual Fernando Díaz nunca cumplió ningún tipo de condena, digamos. Ninguno, ningún tipo de sanción ni de condena, es más, ningún penitenciario fue condenado por ese hecho porque ahí aparece el rol de la justicia la connivencia judicial con estos hechos pero lo peor de todo es que Fernando Díaz una semana después de este hecho salió a decir públicamente que eh, no había ningún error que reconocer, ¿no? O se planteando que se había actuado bien se había actuado como se debía eh, conforme a los protocolos y que no, no no había que asumir ninguna responsabilidad por semejante hecho. Uh -huh. Roberto, aquí la gran pregunta también es por dónde comienza una reforma del servicio penitenciario bonaerense, en este caso, si no alcanzan las leyes de emergencia, si lo que se ha aprobado hasta ahora nunca fue suficiente. No, porque lo que tiene que haber es una decisión política de ir a fondo con el tema, que es lo que no está haciendo esta gestión tampoco, como no la hizo y como no la hizo Solay, como no la hizo roca Es decir, ir a fondo no implica dictar la emergencia penitenciaria, ir a fondo realmente implica eh, un programa, un plan, este, funcionarios realmente que no provengan de las internas penitenciarias, porque día es la expresión de un sector en la interna del servicio penitenciario, este, que siempre puja por el poder frente a otro, este, implica realmente... Eh, llevar a la conducción del Servicio Penitenciario a civiles que vengan con antecedentes y recorridos trayectorias en derechos humanos, implica establecer verdaderos mecanismos de control, este, verdaderos mecanismos que, hagan, que, que produzcan sumarios administrativos independientes de la propia Fuerza Penitenciaria que hoy los hace, es decir, bueno, implican verdaderos controles de los gastos, porque el gran tema hoy es que el Servicio Penitenciario es una formidable caja de corrupción de la que participan todos, participan desde los funcionarios de más alto rango hasta los funcionarios eh, que están en la reja con el detenido. Es decir, entonces esa corrupción estructural que motoriza la institución, digamos que, que es parte constitutiva de esa institución, termina generando una, una estructura corporativa muy difícil de desenredar si no están decididos realmente a llevarlo a cabo porque obviamente implica enfrentarse a la fuerza, implica que la fuerza se va a resistir implican no solo fugas como estas que Vidal denuncia como parte de la De la reacción mafiosa frente a sus medidas. No, implica cosas más pesadas, como que aparezcan más gente muerta, como que haya motines. Bueno, digo, esto es con lo que nadie quiere meterse y esto es lo que termina provocando que en el tiempo se extienda esta situación y se vaya agravando, porque hoy tenemos más de 35 mil personas en la en el sistema penitenciario de la provincia de Buenos Aires. Ya no hay donde meterlos, las cárceles explotan. Mm. Bueno. Roberto, de hecho, nos preguntamos eh, con esto de la fuga de los responsables del triple crimen de General Rodríguez, ¿para quién es el mensaje? No, Porque cuesta realmente entender si es sí. para Vidal, si es una devolución de favores por lo que Lanata, con doble T, había hecho en el programa de Jorge Lanata para denunciar a Aníbal Fernández como parte del tráfico de la efedrina, pues, si es una interna únicamente del Servicio sí. Penitenciario Bonaerense. Es difícil entender la gramática de esta fuga, ¿no? Sí, es muy difícil y yo creo que pueden estar cruzándose todos esos elementos que mencionás, digamos, ¿no? Eh, pero bueno, hay que hacer una investigación independiente hay que la justicia tiene que actuar realmente eh, con rigurosidad frente a estos casos hay un problema como decíamos recién estructural de la justicia que eh, no, no, no considera delitos no es cierto todo lo que pasa en estos lugares de detención entonces no se persigue a los responsables este hay un sistema que estructuralmente tortura que sistemáticamente tortura con casos aberrantes, de pican eléctricos, submarinos secos, húmedos, eh, y no hay ningún impacto, ninguna consecuencia en la justicia. Anualmente se registran más de 6.000 denuncias eh, que no llegan nunca a nada, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eh, los poderes públicos eh, del Estado provincial son los que tienen que tomar carta en el asunto. También el poder legislativo que cada vez que le tiran una ley de emergencia, cada vez que tiran alguna reforma, al Código Procesal Penal para endurecerlo, levantan la mano de manera crítica Entonces, bueno, yo creo que no se está tomando en serio el tema, eh, que se están tomando decisiones sin conocer efectivamente lo que pasa en el sistema penitenciario, esto me parece grave porque se está improvisando mucho. Y bueno, hasta hace poco inclusive se había planteado la continuidad de los funcionarios que estaban con sé nosotros ahora después al final los removieron, pero estamos ante una situación... Eh, crítica uh -huh. Roberto, también nos preocupa que esto sirva como excusa que la fuga sirva como excusa para la militarización de los barrios, cuestión que ya ocurre en muchos lugares, pero por lo general cuando se habla de lucha contra el narcotráfico los gobiernos lo primero que hacen es militarizar el conurbano, sí. por ejemplo o militarizar Rosario, <risa> y también nos preocupa ese tipo de lectura, ¿cómo lo ves vos? Sí, sí, estoy de acuerdo porque además la Comisión nos venimos denunciando la única política de seguridad que se viene implementando en la provincia desde hace 15 años es la saturación policial, ¿no es cierto? si cada vez Este, se, se largan a la cancha por decirlo de una manera ¿no? futbolera, este, policías con escasa capacitación con prácticamente nula formación digamos, este, con la idea de que cuanto más policías hay en las calles más seguros estamos, como eso no alcanza porque el problema no es no se resuelve, llenando de policía a las cárceles, obviamente se apelan a otras recetas, como es, bueno, ya no alcanza con la policía, entonces que entre la gendarmería y la prefectura, como actualmente pasa en, en, lo, en los barrios hoy del Conurbano y de la capital federal, y cuando esas fuerzas tampoco alcanzan y también se rápidamente adaptan, adoptan las prácticas de la, de la bonaerencia o de la federal, y, y son fuerzas que también torturan, que también cometen delitos, que también se integran a las redes delictivas, entonces... Y no queda más que apelar a las Fuerzas Armadas en esta lógica discursiva. no. Nosotros por supuesto que estamos totalmente en contra, hay una ley que expresamente lo prohíbe, creemos que hay que sostener eso porque tampoco es la solución y si no miremos lo que pasó en México, digamos, la, la, la inclusión de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, lo único que hizo fue corromper a las Fuerzas Armadas y generar un agravamiento de la situación una profundización de la, de la crisis, ¿no? Quizás el problema más grave sea la subjetividad narco que también ya sobrevuela en todos los barrios, ¿no? Que un pibe que no conoció el laburo formal o estable vea en el narco una cuestión que nosotros por ahí le encontramos una antiética, algo que nos parece que no está bueno hacerlo y por ahí un pibe que nació en ese contexto ya lo ve como una salida laboral más, como una forma de vida más, Sí, ¿no? sí, sí, yo creo que es que es un problema porque tampoco se han diseñado este programas serios de, de prevención, de asistencia... Eh, al, al, ¿no? con el tema de las drogas, digamos, ¿no? Es decir, han sido políticas erráticas que van cambiando con las gestiones, este muy precarias, digamos. Yo creo que ahí tenemos una, un tema central que es cómo desde el Estado efectivamente se ocupan esos lugares, no con la policía, sino con, con programas sociales de inclusión, de, de asistencia, para dar otras posibilidades a esos pibes, ¿no es cierto?, para integrarlos de otra manera a la sociedad. El problema es cuando se habla de este triple crimen y de esta fuga como un hecho hollywoodense y no se puede poner el contexto político, ¿no? Nos parece que también esa es una manera de enmascarar que tienen muchos medios de comunicación y que también es preocupante entenderlo únicamente como una fuga que podría ser una película. Sí, claro, porque además lo que se hace es banalizar todo el tiempo la situación. Y esa banalización, eh, ¿no es cierto?, eh, es la que lleva justamente a que terminemos improvisando y que las medidas sean todas efectivas y para la tribuna. Esto de la emergencia penitenciaria es eso, una medida para la tribuna que pretende dar cuenta de que algo se está haciendo ante una situación crítica. Bueno, esto no sirve para nada, esto no va a provocar ningún impacto, esto va a agravar la situación de las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Roberto, muchas gracias. Como siempre, te deseamos un feliz fin de año. Gracias a ustedes, igualmente. Roberto Cipriano, miembro de la Comisión Provincial por la Memoria, hablando de la fuga de los tres detenidos por el triple crimen de General Rodríguez, Servicio Penitenciario Bonaerense, las medidas maquillantes de María Eugenia Vidal y también el narco como subjetividad de las vidas.